En el año 2009 se hizo un monitoreo de la calidad del ruido.、Eh, eso t nos permite saber que en los tres días que fueron monitoreados, los límites permitidos por la normatividad también e s t á n siendo rebasados por la cadera.、Eh, háganme cuenta que los límites permitidos por la normatividad son 150 microgramos por metro cúbico. Menores de 10 en 24 horas. Tenemos 3 días monitoreados, ellos están por encima, o sea que uno de cada 3 días están por encima de los niveles que dicta la ley. Otra cuestión también, q u ellos e vinieron a hacer un monitoreo de la calidad del aire nada más una vez en 2009, y la normatividad dice que tiene que hacer 4 veces en el año para que se pueda tener una medida exacta de lo, de lo que es. La contaminación por la cantidad de nadie. En mayo del 2011,、eh, la Secretaría de Salud emitió un diagnóstico que fue producto de la valoración médica de la población. En ese diagnóstico se establece que el 47% de los h a b i t a n t e s valorados, que fueron 307, están enfermos de las v í a s respiratorias y la piel por la clave s t a b l e c i d a en el ambiente. e s t a b e c Es que los niños de entre 5 a 14 años se encuentran más enfermos que el resto de la población. Por ahí se les acaba de repartir el diagnóstico médico que mostró el secretario de salud. Para que lo revisen y para que se lo lleven a nuestros compañeros que no están aquí. Ahora, las inspecciones que la Procuraduría Federal de, de Protección al Ambiente realizó, o sea, las ovejas, prote, Nos permitieron conocer las irregularidades en las que viene operando la empresa s a l e s y Moteros n del r i j a l o ASA de TV. No cuenta con permisos de operación por estar dentro de una área natural protegida, o sea, opera de manera ilegal. Ha realizado cambio de uso de suelo sin permiso. No cuenta con la autorización de estudio de impacto ambiental. Está extrayendo material precio de los terrenos del Parque Nacional. Además, tiene e visiones p o s i t i v a s a la atmósfera de polvo. s みんな。いい